Este, el año pasado, eh, bueno, hemos tenido la, la suerte de haber sido eh, premiados este por la participación en el Congreso por los proyectos del tema tránsito y bueno, para este año tenemos preparado una batería de 32 proyectos. Algunos eh, van de la mano de pretender eh, tímidamente... Eh, Eh, cambiar la situación que estamos viviendo en los distritos del interior, donde la alta concentración que el gobierno central alienta para que le sea más fácil electoralmente y que no hace absolutamente nada para que los distritos del interior tengamos los elementos de contención necesaria, eh, tiende, por ejemplo, eh, Coronel Pringles tiene entre Pringles y Coronel Suárez eh, un, un predio de 6.500 hectáreas perteneciente al ejército de la remonta, donde lo único que se hace es engordar algunas vacas y algunos caballos y, y sembrar este algo. Eh, nosotros pensamos que se pueden distribuir en espacios de 100 hectáreas para hijos de productores e hijos de empleados rurales que eh, tengan formación en escuela agropecuaria y que es una forma de contener a los hijos de las localidades a veces que es el que aquel que no tiene preparación universitaria el que se hace más difícil la inserción social. También estamos trabajando en proyectos que hacen al tema tránsito, concretamente una problemática es la de los ciclomotores que ahora le ponen le ponen motor a este a la, a, a la bicicleta, a la bicicleta común, uh -huh. y de pasar a ser un transporte de tracción a sangre pasa a ser un transporte de tracción a motor. Y esto realmente no está patentado, son altamente peligrosos porque levantan velocidades muy grandes que el freno común no lo puede frenar, entonces hemos puesto también una reforma dentro de, de la ley para que estén eh, contenidos, pero que tengan un chequeo hecho por un ingeniero porque evidentemente si no vamos a tener mayor cantidad de estadística eh, engrosándola por la muerte. Otro de los elementos que estamos llevando también al Congreso es el elemento de sobrepaso de la moto cuando la moto va a eh, asfalto o los ciclistas en el asfalto, que haya este, un, un metro y medio aproximadamente para el sobrepaso vehicular que no le insuma un riesgo muy grande, que particularmente en el tema de los camiones y la bicicleta hemos tenido que lamentar más de una víctima. ¿Diputado? ¿Diputado? Perdón. Sí, sí. sí, sí. No, eh, diputado Agustín Adelepianelo, saluda, buenos días. Es un placer grande. Gracias, igualmente. Bueno, eh, recordaba también en materia de tránsito y de acuerdo con lo que está diciendo, eh, un proyecto muy interesante que también dábamos a conocer el año pasado, referido a eh, las mujeres, por ejemplo, que conducen eh, con eh, tacos eh, o los hombres que conducen con ojotas, eso también eh, quería reglamentarlo. Sí, eso también lo hemos metido el año pasado, como también la prohibición del mate en las rutas provinciales, este, que ha causado bastante problemática de tránsito. Estos proyectos se fundan eh, en mucho tiempo de estar viajando y haber visto lamentablemente muerte este, de gente que iba en Ojota, o gente que lamentablemente por el taco, taco superior a 5 centímetros dificultan muchísimo la frenada, particularmente los fines de semana la accidentología se viste de luto con este tipo de accidentes de tránsito. Eh, creo que también debemos de instaurar mecanismos de control de alcoholemia más seguido y un hecho que es importantísimo. Cuando se controlan las rutas, lo poquito, pero muy muy poquito se controla, se controla la alcoholemia. ¿Y la drogadicción que? Este, si tenemos muchos chicos que lamentablemente este eh, por haber consumido eh, se encuentran los fines de semana particularmente, aunque eh, todo el año en general, este, eh, engrosando estadísticas luctuosas. Entonces esta es una cosa que tiene que estar el Estado presente y ejerciendo los mecanismos de control. Claro, eh, seguramente tiene más que ver eso, ¿no? El tema del control, porque hay muchas leyes que están vigentes Y lamentablemente, como dice usted, no se controlan. No tenga duda, eh, pero tampoco le puedo pedir, pero a Lormo, este Estado, este Estado provincial... Las rutas en forma lamentable, eh, eh, no hay señalización horizontal, no hay señalización vert vertical, no hay eh, este guardarray en algunos lugares. Lo peor que son rutas que están concesionadas, algunas de ellas. Bueno, también llevamos a, a, a las rutas concesionadas algunas obligaciones. De acá en más, la ruta concesionada, este uno de los proyectos que estamos presentando, es que tengan la obligación que poseen algunas rutas entrerrianas de, de tener la inforuta ¿Qué es la inforuta Es una eh, radio FM para eh, cuando existe un problema en la ruta por ejemplo que tengan este una una, una señal vamos a poner la 91.2 que eh, el, el que va viajando y ve que hay una dificultad pueda poner un segundito ver cuál es la problemática que del corte de ruta, si se trata de un piquetero, si se trata de un accidente de tránsito, para poder utilizar las vías alternativas, que es una obligación que tienen que tener y que no lo están haciendo lamentablemente. Lo de la ruta concesionarias que usted señala es un elemento digno de ser destacado. sí uh -huh. eh, Si nos metemos en el plano político, diputado, ¿cómo ve estos tiempos que son preelectorales y que seguramente van a tener a este año de un color diferente? Eh, me preocupa mucho las elecciones en las que va a participar el radicalismo dentro de poco tiempo, y me preocupa por lo siguiente, vamos a participar en una elección abierta, una elección interna abierta, y la experiencia que nos deja eh, la elección próximo pasada, donde sobre un padrón de más de 800.000 afiliados pudieron participar solamente 110.000, cuando teníamos serios problemas en nuestro padrón radical ¿Cómo vamos a controlar los otros padrones? ¿Cómo vamos a controlar la participación de otros partidos? ¿Cómo vamos a controlar la participación, por ejemplo, del pan panradicalismo, o sea, el ARI, o sea, el GEN, y por qué no, también el socialismo, este, este, eh, que realmente pueden ejercer elementos de preferencia sobre algún candidato que eh, dentro de las técnicas de diálogo eh, para la integración de una fórmula pueden estar más avanzada con uno que con el otro, y esto va a ser muy difícil de controlar, como también va a ser difícil de controlar la intervención picaresca que pueda tener o no el partido del gobierno, eligiendo el candidato que tenga menor chance electoral. Esto es un hecho como para, como para ser analizado eh, y entendemos que pudo haber habido mayor eh, cantidad de tiempo de campaña, no estos 90 días, sino... 120 150 días para que haya más equilibrio en la instalación de los candidatos, ya que hay uno que por haber largado la campaña anteriormente, estaría más instalado en la sociedad. Yo creo que es una cosa que tal vez eh, pudo haber hecho bien al equilibrio y a la participación del afiliado. Pero bueno, este eh, bienvenido sea eh, nuestro sistema democrático, perfectible por cierto, pero que nos permita eh, elegir y llegar a las elecciones generales con la opción de poder cambiar eh, Eh, ...el gobierno que tenemos a nivel latino... Menzi, ¿a usted qué le parece lo que ha hecho Cobos... Eh, ...el anuncio que hizo que se iba a bajar... parece que lo va a estudiar... ...¿cómo, cómo lo ve usted? Eh, yo creo que la posición de, de Cobos... Eh, ha sido clara que él participaba en las internas de agosto o las elecciones primarias de agosto elaboradas por un gobierno este, mentiroso que evidentemente eh, no la ha reglamentado primer problema, este, a veces también Eh, es para dudar nosotros mismos en el ámbito de la confianza. Pedir, ¿habrá reglamentado esta ley? Si nos dijeron que había abierto las exportaciones de trigo y no las abrió, si nos dijeron tantas cosas que no cumplieron, como los, el inde y esas cosas, también es para dudar. Pero bueno, eh, ese instrumento legal existía, como usted señaló con meridiana claridad. Hay muchos instrumentos legales que existen y luego no se cumplen, ¿no? Bueno, muy bien, Menzi. Eh, muchas gracias por habernos atendido nuevamente. Eh, estamos a, a bueno para estar en contacto en cualquier momento nuevamente. ¿eh? Yo les agradezco muchísimo hacer federalismo radial que es plantar la bandera del federalismo en la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias por eh, permitirnos este eh, este diálogo y estamos a total disposición. Gracias por la cordialidad. Que tenga un buen día.